En Onda Cero, la rosa de los vientos con Bruno Cardeñosa. El levantamiento será progresivo, pero será, aunque dan eh, unas semanas, eh, pero será. Insistimos en que será. Habrá luz en el túnel en el que está la humanidad en este momento. Y será antes, en final de este mes, claro que tenemos que tener cuidado, claro. Y todo lo bueno que hemos tenido en este confinamiento, extremarlo. Hemos querido cuidarnos y cuidar a la gente. Hemos mirado por los demás y por nosotros mismos. Ahora habrá que hacer de nuestra actitud una hiperbolera. Saludos eh, de Bruno Carañosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. La Rosa de los Vientos eh, con Silvia Castasola en la condirección. Eh, Miguel Jurado al frente de la parte técnica. Javier Sevillano en producción y redacción. Y como siempre, hor horario especial. Hoy estamos hasta las cuatro y media de la madrugada. Desde las doce y media hasta las cuatro y media de la madrugada. Tenemos eh, un hashtag, una almohadilla, una etiqueta para interactuar ahí con nosotros rosa Rosavientos Tertulia Zona Cero esta noche pero también os vamos a hablar de distopías de novelas de ciencia ficción que soñaron que más bien tuvieron la pesadilla de que algo así a lo que estamos viviendo similar a lo que estamos viviendo podía ocurrir Vamos a tener también ecos del pasado con Laura Falcolara, que nos hablará del Titanic, Mujeres con Historia, el relato de Silvia Casasola y Fronteras del Futuro con Javier Sevillano. Insistimos, queremos que sea una noche especial. Vamos a estar desde ahora mismo hasta las cuatro y media de la madrugada. Os recordamos en la página web, el programa de ayer ya está. El programa entero y cada una de las sesiones Onda 0.es, la sección dedicada a la rosa de los vientos. Un programa que comienza ya mismo, 36 minutos, sobre las 12 de la noche. En Onda Cero, la rosa de los vientos con Bruno Cardeñosa.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 Y evitar los desplazamientos con vehículos, la producción industrial, etcétera. Eh Pero Francisco, hay ¿te pare... aquí. eh, Francisco, ¿te parece? Escuchamos en eh, las noticias y pues eh, continuamos y hablamos eh, sobre estos libros, sobre estas distopías y también sobre películas que predijeron esto, ¿te parece? Venga. Muy bien. sabéis hoy La Rosa los Vientos de 12:30 y media a cuatro y media de la madrugada almohadía Rosaventos es en nuestra etiqueta en Twitter Almohadía Rosaventos en unos instantes estamos hablando más en minutos eh, sobre un tema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 Und hat hier alle Männer En Onda Cero, la rosa de los vientos. Bertón Cero, hoy las Rosas Ventos hasta las 4 y media de la madrugada. Almohadilla Rosas Ventos en Twitter. Con Giuseppe en Quijarro, con Manuel Carvellal... con Juanjo Sánchez Orón. Un día, un día más que llamativo y especial.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 ...el piloto... ...de ese MH370... ...Ceharia Hadmat-Shan... ...se habría suicidado... ...y en ese... ...en ese suicidio... ...pues se habría llevado consigo a esas 239 personas... ...incluidas... ...las 12 personas de su tripulación... ...hombre...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 esto no es lógico para alguien que quiere eh, llevarse consigo la vida y la de sus pasajeros. Y es más, durante siete horas tienes mucho tiempo de arrepentirte Desde de lo de que diciendo. Sí. Es, es decir, no es. recordaréis esa tragedia que tuvo lugar eh, en los Alpes del Germanwings Winds, en el que un vuelo que había salido de Barcelona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 pirámide del Grial, simplicísimo e importante también, nos dice Madrid está vacío y nos manda una foto, solo hay palomas por la calle y algún perro paseando a su amo Manoel, el, el, el Juan José bueno. Sánchez Juan José Sánchez Toro, muy buenas, ¿qué tal?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 Por, por tener esta creencia y la verdad es que hay suena. una película protagonizada por Val que recuerda mucho a Jesucristo esa película en la que interpretaba Jim Morrison, está clavadito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 misterioso, enigmático, Argentina, El Levante, en España, se está oyendo, se ha oído hace muy poquitas horas, el misterio sigue existiendo pese a la situación en la que nos encontramos y nos lo que está contando, volvemos a hablar contigo y nos cuentas el hum, esta grabación, esta grabación es un misterio, este sonido es un misterio que está con nosotros desde hace algunos años y que de vez en cuando es como si la tierra cruje y no sabemos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 Una hora, la actual, en la que vamos a continuar con la tertulia. Una tertulia, zona en la Rosa de los Vientos, aquí ahora Juanjo Sánchez Oro va a hablar de los hechizos. Bueno, bueno cuéntanos, cuéntanos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 Eh, bueno, pues puede llamarnos la atención ¿no? A mí por lo menos el caso este de Elizabeth Moss Me, me resultó muy, muy curioso muy curioso. Hechizos, bueno. Juanjo, cuéntanos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 en base a, a olores que tengan que ver con su infancia. Y fíjate, siguiendo con esto que comentábamos, uno de nuestros oyentes nos ha mandado con Almadía e Ignacio una noticia del Heraldo de Aragón, una noticia de patos en la calle, los patos ya existían en Zaragoza, pero bueno, no se atrevían tanto a ir por la calle, y que la policía les ha ayudado,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 Pues que los sapiens no se han limitado a tener chucuchucu chucu con ardentales. No, no. Los sapiens, cuando se han encontrado los denisobanos, también han tenido chucuchucu. Chucu. Y también, si se han encontrado a otras poblaciones de homínidos desconocidos, pues también han tenido chucuchucu, chucu, porque ellos eran muy cariñosos. Y una de las eh, hipótesis que dicen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 Os recordamos hoy la Rosa de los Vientos en la Sintonía de Bombacero Ha empezado a las 12 y media de la noche Va a estar con todos vosotros hasta las 4 y media de la madrugada Almohadilla Rosa Vientos es en nuestra etiqueta el hashtag Que podéis utilizar para participar en nuestro programa Y para estar ahí con nosotros esta noche Almohadilla Rosa Vientos Escuchamos las noticias en la actualidad, nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo. Nuestros compañeros de los servicios informativos en de Onda Cero Radio nos ponen al tanto de toda esa información y después si continuamos queda todavía una hora y media de programa por delante. Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Durante este confinamiento, con esta crisis que estamos viviendo los domingos normalmente los domingos por la noche empezamos a las doce y media y estamos hasta las cuatro y media. Almohadía Rosaventos en nuestra etiqueta en Twitter. Y la página web, insistimos, www.ondacero.es, www.ondacero.es. Una hora de programa, una nueva hora de la Rosa de los Ventos, que comienza ahora mismo. Vamos a tener Mujeres con Historia. Silvia Casasola nos va a contar la historia y la vida de Billie Holiday. También vamos a tener Fronteras del Futuro con Javier Sevillano. Y ya mismo vamos a conocer algo más, algo más sobre el Titanic. En Echos del Pasado con Laura Falcón. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa Ecos del Pasado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 Bueno, eh hay tantísimas tantísimas eh premoniciones sobre el barco que parece mentira que nadie prestara en la más mínima se eh, fijara mínimamente en ellas.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 Eh, que realmente tiene una vida de novena no solamente sobrevivió a un hundimiento sobrevivió a tres que se dice pronto a los mujer, eh, más importantes eh, transatlánticos de la época eh, esta es mujer que... sobrevivió al Olympic sobrevivió mm -hmm. al Titanic y sobrevivió al Britannic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 Un poco, sí, desde luego. El Titanic, el próximo viernes, 106 años de su partida en Southampton, 106 años de una de las catástrofes más importantes de la historia de la humanidad y que hemos recuperado esta noche en Ecosan del pasado con Laura Falcó Lara. Laura, nos escuchamos en siete días. Perfecto, buenas noches a todos. Titanic, algo más de 100 años que se hundió el Titanic protagonista esta noche en los ecos del pasado con Laura Falcó y tiempo ahora para mujeres con historia para que Silvia Casasola nos cuente toda esa inmensa trayectoria fascinante de Billie Holiday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 No voy a permitir que nadie me tome el pelo... ...con lo bien que me he portado con ella... ...si tengo una puta tendré que coger del dinero... ...si no, ¿para qué me sirve tener una? Este fue el infierno que vivió la diva del jazz. ...un infierno que solo se apagaba... ...gracias a la música... ...música que alimentaba su alma de blues...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 oh what love where can you be la rosa de los vientos en onda Cero.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 La inteligencia que tienen las bacterias para luchar contra los antibióticos que ha creado el ser humano y gracias al cual la supervivencia. A, a la resistencia a los antibióticos, Exactamente, es que tanto nos ha Exactamente. entonces, eh, eh, desde que se inventaron se han salvado muchísimas, sí. muchísimas vidas, pero claro, las bacterias son seres vivos que han sabido ir, ir combatiendo estos, los antibióticos y, y crear esas resistencias que, que les hacen.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 que no estaban invirtiendo para hacer este desarrollo de antibióticos de, de pues eso de, del siglo XXI del que siglo XXI, tenemos unas enfermedades totalmente pues eso revolucionarias que revolucionarias se nos van de las manos y que estamos intentando de... tener unos tratamientos muy antiguos y a veces en, en estas cuestiones si los antibióticos no han evolucionado por así decirlo o hay, hay un, un buen arsenal pero las bacterias son muy listas y, y saben mutar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 también puede servir eh, para eh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 Se llama, se titula Miedo En Onda Cero La Rosa de los Vientos ¿Sabes lo que es el miedo? Miedo es saber el día, la hora, el minuto El segundo en el que vas a morir Miedo es saber cómo vas a morir Miedo es saber Que será una muerte lenta, cruel Y terriblemente dolorosa Miedo es saber que ni tú ni nadie podrían hacer nada para evitarlo. Miedo es saber que no hay escapatoria posible ni lugar en el que esconderse. Marcos abrió el buzón y sacó todo el correo. Entró en el ascensor, llegó a casa y se sentó en el sillón. Revisó el correo, folletos de publicidad, alguna factura y por último un sobre negro con la insignia de la guadaña blanca. En ese instante, su corazón empezó a bombear sangre como un caballo desbocado. Se le heló el alma, la boca seca como la arena del desierto. Las piernas temblaban como flanes en un terremoto. Se orinó encima. Su primera reacción fue salir corriendo. Pero a estas alturas todo el mundo sabía lo que significaba recibir esta carta. En los últimos años, más de 100 personas habían sido asesinadas tras recibirla. De nada servía llamar a la policía, no iban a poder salvarte. De nada servía huir al lugar más remoto de la tierra o encerrarte en un búnker blindado. Ninguna de las personas que había recibido la carta había podido salvarse. Hiciera lo que hiciera. Nadie sabía bien quién mandaba las cartas ni por qué lo hacía, ni por qué habían sido elegidos los que las recibía. Pero cada vez que alguien la recibía acababa muerto exactamente tal y como describía la carta, y a la hora exacta indicada en ella. La última víctima había sido un hombre de mediana edad empresario de éxito. La carta decía, «Morirás». Sin un centímetro de piel sobre tu cuerpo Tus guardianes serán tus verdugos Despidió a sus guardaespaldas y llamó a la policía Lo trasladaron a una comisaría Allí era custodiado permanentemente por dos agentes La autopsia desveló que fue desollado lentamente cada trozo de carne viva expuesta había sido rociado con alcohol y después habían seguido arrancándole la piel toda la piel hasta que su cuerpo entero estuvo en carne viva era un dolor tan intenso que no pudo aguantarlo Él mismo terminó pegándose un balazo en la cabeza con el arma de uno de los agentes ellos acabaron cometiendo el crimen y así hasta más de 100 víctimas antes de él Marcos permanecía sentado paralizado por el miedo incapaz de abrir el sobre y leer el contenido incapaz de saber la muerte que le esperaba incapaz de decir que era mejor saberlo o no saberlo ¿Qué más daba Iba a morir brutalmente de todas maneras. Incapaz de mover un músculo voluntariamente... ...le habría gustado tomar algo. Un whisky, quizás. ¿Y si al entrar en la cocina... ...los cuchillos y tenedores se abalanzaban sobre él... ...como le había ocurrido a una de las víctimas... ...que apareció con todos los cuchillos y tenedores... ...de su propia cocina clavados en cada palmo de su cuerpo? La policía fue incapaz de determinar si se los habían clavado o se los había clavado él mismo ya que no había signos de la presencia de otras personas no podía controlar su esfínter estaba a punto de cagarse encima pero no tenía fuerzas para levantarse y si hubiese tenido fuerzas para levantarse probablemente no lo habría hecho ¿Y si al sentarse en la taza del váter una lombriz carnívora de un palmo de grosor y dos metros de largo se le introducía por el ano perforándole todos los intestinos como le había pasado a otra víctima? Ninguna elección parecía buena, solo sabía una cosa, iba a morir. Pasó tres días torturándose recordando todas las horribles muertes que había leído en los periódicos tratando de averiguar cuál iba a ser la suya o si le habían reservado algo nuevo y macabro para él. Tras tres días sentado sin comer, beber ni dormir, empezaron las alucinaciones. Terribles demonios desfigurados parecían venir por todas partes a comérselo vivo. ...quería gritar, pedir auxilio... ...abría la boca... ...pero era incapaz de exhalar ningún sonido. Pasados cinco días... ...sin acudir a su trabajo... ...su jefe llamó a la policía... ...y estos fueron a casa de Marcos. Forzaron la puerta... ...y al entrar allí lo encontraron... ...sentado... ...con la boca desencajada... ...con la cara desfigurada por el miedo... ...y delante de él... ...encima de la mesa... El sobre sin abrir. Abrieron el sobre y leyeron su contenido. Puedes ser el primero en salvarte. Solo tienes que vencer tus miedos. De lo contrario, morirás lentamente, torturado por tus propios temores. <risa> lo hemos dicho e insistimos hoy la rosa dos ventos hasta las cuatro y media de la madrugada ahora escuchamos las noticias y después continuamos en Onda Cero en la sintonía de Onda Cero llega ahora la, la información nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Hemos empezado el programa de esta noche en La Rosa de los Vientos... ...hablando de distopías, de novelas... ...que presentaban una ciencia ficción distópica sobre el futuro. Un futuro negro del que también nos habló Rosa Montero en su momento. Un futuro tecnológico y negro. Recuperamos esa entrevista y esa conversación con ella.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 que por necesidad o por gusto, ¿no?, por, por, sí, sí. por voluntad propia. ¿Piensas que, que en un futuro será lo más normal, como ocurre en tu novela, que, que sí, sí. una persona, un tendo humano, eh, pueda tener relaciones incluso sexuales con un humano, o, sí, sí, claro, o, claro. o no sé, o, o mezclados, ¿no?, o, o entre, entre dos, dos personas tendo humanas, ¿no?, que, que sí, será sí, una supuesto. cosa normal. Sí, sí, bueno, por supuesto. En mi, en mi caso, además, en mi novela es más fácil todavía...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 Novelas también se salva. Hay, hay que entrar yo en ese amor, en ese amor-pasión, que para ti es muy importante. que Dices que, que la gente, bueno, en realidad todos, ¿no? Necesitamos Ajá. que nos quieran y de alguna forma Ajá. pues está siempre, ¿no?, con esa necesidad. Sí. Hasta, sí. ¿Hasta qué punto es ese, ese amor importante en la persona para, para tener ilusión, para vivir? Hombre, depende de lo que entendamos por amor, ¿no? El amor en, en general es absolutamente esencial. Quiere decir que somos animales sociales y necesitamos a los otros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 Eh, todo el mundo eh, nos dejara tan eh, entusiasmados como tú. Rosa, muchas <ríe> gracias. Mono. Muchas gracias. Y otro gracias. día a ver si te pasas por aquí en los estudios, ¿vale? Eso, vale. Venga, un beso. Un abrazo, sí, mucho, chao. Eso, eso, eso, eso. Y hasta aquí la Rosa de los Ventos. Volvemos el próximo sábado por la noche, madrugada del domingo, a las 12. Las 12 de la noche, a la medianoche, volvemos a las 11 en la comunidad de Canadá. Muchas gracias por haber estado hoy, y seguir en la sintonía de Onda Cerón. Fuerza y honor una semana más. comienza El Transistor. José Ramón de la Morena. Tu afición es sentimiento y tiene mucho alimento. Di que tú eres el mejor y